Son las 9 y 2 minutos de la mañana, tenemos casi 12 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorita de hoy jueves 16 de enero, un día en el que seguiremos pendientes de lo que ocurre en el aeropuerto de Elche, que a estas horas permanece cerrado por el incendio que se declaró ayer sobre las dos y media de la tarde en la cubierta de la terminal. Los bomberos de Elche aún continúan durante esta mañana en la zona cero, al arder la tela asfáltica de la cubierta y ser ...de combustión muy lenta... ...los efectivos necesitan tiempo para asegurar que el incendio esté totalmente extinguido. Mientras continúan los trabajos, el aeropuerto permanece cerrado desde ayer. Ya lo han escuchado en nuestros informativos en el Elchbondía. Cerca de 2.000 personas fueron desalojadas del aeropuerto y el tráfico aéreo se cerró, cancelándose y desviándose todos los vuelos. La situación continúa igual a estas horas y desde Aena van informando a los pasajeros afectados que el aeropuerto no abrirá, como mínimo hasta las 2 de esta tarde. Solo permiten el paso a los vehículos de emergencias y autorizados. Desde a AENA aconsejan a los afectados que no se dirijan al aeropuerto y que contacten con sus aerolíneas. Intentaremos aportar más información a medida que avancemos en nuestro programa La Glorieta de hoy, que como ya saben, les ofreceremos sobre las diez y cuarto nuestra ronda de noticias. Antes hablaremos de la factura de la luz eléctrica, de la contrata de limpieza y recogida de basuras, de la historia del movimiento obrero en Elche y terminaremos con una entrevista a los organizadores de las fiestas de San Antón, que culminan este fin de semana, si el tiempo se lo permite, con la romería... La tradicional bendición de los animales y el porrate de San Antón en el barrio que lleva el nombre de este santo patrón de los animales. Así que les invitamos a que se queden con nosotros aquí en la glorieta en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. 101.4 Teleelch Radio Marca. La glorieta con Rosmar y Alonso. Y como ya saben, comenzamos siempre el programa La glorieta con nuestra selección musical. Y en la primera de las secciones que dedicamos a la música del cine Hemos escogido para hoy la canción de La Máscara del Zorro Un pequeño guiño al actor español Antonio Banderas Que ha conseguido gracias a su interpretación de Almodóvar En la película Dolor y Gloria una nominación a los Oscars de este año En La Máscara del Zorro lo vimos interpretando el papel de valiente seductor Con Catherine Zeta-Jones Escuchamos esta bella canción de Marc Anthony y Tina Arena vi vi vi Pues esta es la bella canción para La Máscara del Cerro. Y en la sección que dedicamos a los clásicos de jazz vamos a escuchar uno de los temas incluidos en el disco inédito que grabaron en San Francisco en la década de los 60 el saxofonista Stan Getz y el músico brasileño Jao Gilberto. Cuentan que ambos músicos no se llevaban muy bien y que gracias al intérprete que no tradujo Un insulto de Stan Getz, el disco se pudo editar y se convirtió así en el primer disco de jazz en conseguir un premio Grammy y en el mejor del año, propagando definitivamente la bossa nova por todo el mundo. Si você Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bossa nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer pressente É que os desafinados também tem coração. Fotografei você na minha Hole reflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados também bate um coração 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta Con Rosmaria Alonso Pues lo hemos dicho al principio del programa La Glorieta, estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en el aeropuerto del Altet y se encuentra ya con nosotros, hemos podido contactar con la subdelegada del gobierno, Araceli Poblador, porque acaba de terminar la reunión de ese gabinete de crisis que ha tenido lugar a las ocho en punto de esta mañana para ver y conocer eh, cuándo podrá normalizarse la situación en el aeropuerto. Muy buenos días, Araceli. Buenos días. ¿Cuál eh, cuál es el diagnóstico que ha ocurrido en el aeropuerto de Elche? Bueno, el aeropuerto de Elche ayer sabe todo el mundo que a las aproximadamente a las dos y media de la tarde se produjo un incendio que se alargó durante toda la todo, toda la tarde y toda la noche aún no se ha extinguido y por eso eh, hoy se alarga el periodo del cierre del aeropuerto hasta las dos de la tarde por seguridad. ¿Mm? Eh, la operación de la apertura del aeropuerto lo que queremos transmitir es que va a ser parcial. ¿eh? Si se puede, se va a empezar por, por llegadas. Y eh, a las 11 vamos a tener otra, otra reunión de, de crisis para dar más información. Bien, esto, como lo que pasó, repito, empezó ayer eh, a mediodía. El principal problema estuvo en la cubierta, sobre todo es que es una cubierta que está formada por, eh, por varias, varias capas, concretamente ocho capas. Algunas de ellas son inflamables y de ahí la complejidad para apagar el incendio. Aun teniendo controlado este incendio, era muy difícil eh, eh, su, extin su extinción. De todas formas, lo que tenemos que transmitir es que ayer era un nivel 8 el, el incendio y hoy estamos en un, en un nivel 2. Eh, ...cuál ha sido el problema de que no, haya, no se haya podido apagar de una manera rápida... ...pues precisamente eso, que eh, tiene un montón de capas a efecto sandwich... ...y algunas de esas capas hacían de cámara... ...y ha sido difícil la, la extinción, bueno, está siendo difícil... Eh, ...continúan esta mañana eh, los trabajos de, de extinción... ...y lo que estamos haciendo es que, bueno, pues eh, la seguridad... Eh, ...vigilar la seguridad de, de todo el pasaje... ...y transmitir a toda la gente que tiene que coger algún vuelo... ...pues que no, no se acerquen al aeropuerto hasta las dos... ...porque iremos transmitiendo esa información... ...a todos los turoperadores para que la gente, bueno, pues no tenga que pasar aquí toda la mañana. El incendio es de mucha envergadura, porque si todavía no está extinguido a las nueve y cuarto de la mañana y comenzó a las dos y media de la tarde, eso significa que eh, este incendio es grave, eh, pero eh, también queremos saber si el protocolo funcionó y si hubo suficientes efectivos en los parques comarcales de la provincia para, para atajarlo. Sí, vamos a ver, vuelvo a repetir, fue un incendio... Que... Eh, más que grave, es un incendio complicado, complicado por la estructura de la techumbre, que está formada por siete u ocho capas de materiales, difícilmente eh, que se puedan apagar de una manera rápida. El protocolo funcionó muy bien porque eh, la gente, prácticamente casi en un cuarto de hora, se evacuaron a dos mil personas eh, fuera del aeropuerto. Eh, ...posteriormente se estudió la zona... ...en la que estas personas podían ser reubicadas... ...hasta que se las pudiesen llevar... ...a otros aeropuertos o a hoteles... ...y así se hizo, en el sótano 2... ...reubicamos a la hora y media... ...a todo el pasaje, se las atendió... Y creo que el protocolo ha funcionado muy bien. Tenemos ahora mismo desplegado más de 40 bomberos, más de 10 vehículos, todo el personal técnico del aeropuerto. Eh, son los bomberos de Alicante el consorcio de bomberos de la Diputación, de Elche, Generalitat. Es decir, hay una, un protocolo de coordinación. Eh, yo creo que en una situación muy complicada como esta, ha funcionado desde, muy bien. ¿Y, ¿Y cuáles fueron los vuelos afectados? Porque estamos hablando del desalojo de pasajeros, pero ¿qué pasó con el, con el el control aéreo, porque se cerró a, el aeropuerto permanece cerrado, ¿a cuántos vuelos ha afectado y cómo Pues por ¿cómo ejemplo, ayer sí, ayer eh, ayer eh, hoy hoy en concreto son 160 vuelos cancelados, unas 35.000 personas aproximadamente y ayer fueron 21 de ...de llegada y, y creo que fueron 14 de salida, si no me equivoco. Eh, bueno, los, eh, los vuelos se cancelaron absolutamente, se, o sea, se cerró el aeropuerto por seguridad. Uh -huh. No, porque el, eh, un incendio afecta a la infraestructura del aeropuerto y prima por encima de todo la seguridad. Eh, También se ha cerrado al tráfico rodado el aeropuerto. Eh, Ninguno de los afectados eh, puede pedir información en el aeropuerto. ¿Qué tienen que hacer? Porque estamos. Pero hablando vamos a ver de 35. todos, todos, todas las personas tienen que ponerse en contacto eh, con sus turoperadores Es decir, que eh, y desde la desde Aena se están poniendo, se está informando eh, por redes sociales y todos los pasajeros se les está informando. Ahora mismo eh, es verdad que las comunicaciones en el aeropuerto no van bien porque también cayeron algunas antenas. Tenemos poca cobertura aquí, pero se está informando a todo el mundo. Los turoperadores están trabajando aquí conjuntamente con nosotros para que los viajeros estén informados. Y de hecho aquí hay gente en el aeropuerto, pero bueno, son, incluso se está dejando pasar autobuses... ...que están viniendo a recoger gente que ha venido de Murcia o de otro sitio... ...pero solamente para que se vayan, gente que ha llegado aquí al aeropuerto... ...pues de Murcia o de Valencia, para que se vaya. ¿Y es pronto para hacer una evaluación de los daños? Sí, ahora aún es muy pronto para hacer esa evaluación... Eh, ...y además eh, yo lo que os puedo decir es, bueno, pues eh, lo que ahora se va a intentar... ...es eh, la oper operatividad del aeropuerto lo antes posible... Se empezará por llegadas, pero desde luego restituir la normalidad al 100% se va a tardar ahora unos días todavía. Vamos a intentar que se abra lo antes posible. Esto que les ha enseñado, eh, que es importante ver cómo se construyen estos aeropuertos, por la dificultad, esos, esos tejados con tantas capas, Bueno, yo creo que ahora hay que esperar eh, y cuando nos, los ingenieros, cuando los técnicos nos cuenten absolutamente eh, todo lo que ha ocurrido será el momento de analizar qué se hizo bien o qué no se hizo bien pero yo creo que ahora el momento es eh, que, de que el fuego se extinga y que se restituya la normalidad en el aeropuerto. Lo demás, los análisis, esos vendrán posteriormente. La seguridad se ha garantizado en todo momento el desalojo, señor, sin ninguna víctima sí. y los bomberos tampoco hay ninguna víctima entre los bomberos. Yo tengo que felicitar a los, a los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, a los bomberos y a todo el personal técnico del aeropuerto porque en tiempo récord se se desalojó y eh, el magnífico comportamiento y actitud de todos los pasajeros en esta situación y eh. concretamente en qué zona fue la que se originó el incendio sabemos las causas no aún no se saben ¿eh? no no no se saben todavía las causas y, y concretamente en qué cubierta fue eh, la cubierta fue una cubierta plana de la parte final del aeropuerto y con uso ¿Se podía acceder a los pasajeros? ¿Podían acceder? Esa, esa, esa parte, no, esa es la, la parte donde comenzó el incendio es parte de oficinas. ¿no? Uh -huh. Era una parte de oficinas. Pues muchísimas gracias por esta ah. última hora y estaremos pendientes de esas reuniones del gabinete de crisis para saber de qué forma, ya lo ha dicho usted, van a tardar días en normalizarse esa situación sí. en el aeropuerto de Elche. Pero de momento hoy podrían, podrían eh, llegar algunos vuelos a la terminal. Muchas bueno, gracias. vamos a, a las dos de la tarde, podremos a lo mejor dar algo de esa, esa información. Estaremos atentos. Vale. Muchísimas gracias a la subdelegada del Gobierno, en, aquí en Alicante, Araceli Poblador, por esta última hora. Vale, gracias a vosotros.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 Guapos por la mañana, guapos por la tarde y guapos por la noche. Prepárate porque el Chub se renueva para gustarte aún más. Y ahora en nuestras rebajas te ofrecemos grandes precios para que te pongas guapo también. Ven a vivir las rebajas del Chub. Rebajas al estilo Elche.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 Con Rosmar y Alonso. Pasan 22 minutos de las 9 de la mañana y tras escuchar a la subdelegada del gobierno Araceli Poblador dándonos la última hora de la situación que se vive en el aeropuerto de Elche por ese incendio en la cubierta que se produjo en la zona de las oficinas ayer por la tarde sobre las 2 y media. Todavía no está extinguido, todavía continúan los bomberos de Elche y de otros parques comarcales allí en la zona cero para darlo totalmente por extinguido porque ya. Lo ha dicho, lo ha explicado, es un incendio complejo, no grave, difícil de apagar por la cantidad de cubiertas asfálticas que tiene el tejado de la terminal. ...una normalización en el aeropuerto que tardará días, lo ha comentado... ...y que hoy a las dos de la tarde veremos en la siguiente reunión del Gabinete de Crisis... ...si se podrá abrir eh, algunos vuelos. Y mientras continuamos nosotros aquí en La Glorieta hablando de otro asunto... ...que también es actualidad y es que hoy en el Che se va a hablar de la factura de la luz... Siempre se dispara a principios de año y muy pocos la entienden. Hay nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos que han incorporado precisamente la reforma eléctrica en su pacto, pero los expertos ya han advertido que están optando por medidas o que van a optar por medidas populistas y que poco servirán para bajar la factura de la luz. Hoy en la calle Solás, como decimos, en la sede de Margallo Ecologistes en Acción, se llevará a cabo una charla-coloquio sobre la factura de la luz, donde participará Pau Bernat, portavoz de Facua en la Comunidad Valenciana. Facua es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que tiene como objetivo defender los intereses de los consumidores. En ese coloquio intentarán dar respuesta a preguntas que nos hacemos siempre... ...como usuarios, qué tipo de contrato tenemos, sabemos lo que pagamos... ...y si conviene más la opción de mercado libre o regulado. Pues hablamos con Pau Bernard. Muy buenos días, Pau. Muy buenos días. Definitivamente este es el objetivo, dar respuestas a esas preguntas... ...que nos repetimos, nos repetimos sobre todo a principios de año... ...cuando vemos que la factura de la luz sigue y sigue y sigue subiendo, alcanzando picos históricos. ¿Esto se entiende de alguna forma? A ver, nosotros lo que vamos a intentar es dar un poco de información y tratar de, de formar a usuarios críticos para que puedan ser conscientes de cuál es el precio de la luz y el porqué de ese precio, ya que el mercado eh, se ha reformado en muchas ocasiones últimamente con medidas eh, que han ido parcheando errores o, o, o pues, mm, digamos, medidas que, que no eran del todo… ¿Perdona? Sí, sí, que no. Te estoy escuchando perfectamente. Ah, vale, es que tengo como alguna, alguna interferencia. Vale, no. disculpa. Nada, que, que, hemos ido mejora, que, hemos ido, que han ido mejorando uh -huh. el, el mercado, pero… Perdona, es que me escucho con mucho retorno. Eso es, es quizá es porque tengas, que... eso es porque quizá tengas eh, el receptor de radio cerca. No, no, no tengo la ah, ¿no? radio enchufada. Pues ahora Intentaré, mejor, ahora, ahora mejor. mejor, vale. Pues sí, intentaré, sí, es que... a ver. Pues eh, claro, si sí, te oyes en el retorno sí. es difícil escucharse uno mismo. Bien, sí, has dicho la... que por muchas reformas eléctricas, quieres decir, nunca se consigue bajar el precio de, de la luz, ¿no? ¿No? ¿no? Nunca han sido efectivas. Sí, porque tenemos, tenemos hándicaps muy importantes en, en la tarifa de la luz, como es la parte de los peajes que viene, que viene dentro de los impuestos, La parte fija, que es la parte de la potencia, es una parte que se reguló, que hace unos años se reguló para que tú sí o sí hagas el consumo que hagas como usuario, acabes pagando una parte fija, según la potencia contratada, que está pensado para, para de alguna manera, conseguir que no se malbaratara la energía, pero también está pensado para que haya un ingreso fijo por parte de la compañía. Y luego tenemos uh -huh. la parte variable, que es aquella que siempre intentamos ¿Qué puedo hacer para ahorrar? ¿Qué puedo, ¿Cómo consumo menos? Pues, eh, puedes intentar consumir menos, pero siendo que hay una parte muy importante de la factura, que es prácticamente fija, se hace muy difícil. Claro, va, vamos por partes. Vamos a ver si me lo puedes explicar muy sencillamente. ¿Qué pagamos? ¿Qué estamos pagando? porque se paga lo que se consume, pero ¿hay dos, dos añadidos más? Se está, porque tú has, has dicho tres supuestos. ¿Eso significa que la factura está, tiene tres componentes? ¿Pagamos tres componentes? A ver, tenemos una parte. De Vamos la a ver, la primera que parte. Es, ¿Qué, sí, ¿Qué pagamos? La, la primera parte de la factura que pagamos es la potencia contratada. Es los kilovatios hora... Eh, digamos tope o el kilovatio, perdón, tope que vas a tener consumiendo a la vez es decir, aquella potencia que tú puedes tener en la vivienda eh, encendidos a la vez electrodomésticos o aparatos electrónicos, siempre con un pequeño margen que es lo que dan los nuevos contadores eh, inteligentes y con ello eh, tendremos esa primera parte de la factura. La segunda parte de la factura sería la potencia consumida que es aquella que consumimos de facto, es aquella que tenemos eh, que se mide kilo, bueno, vatios hora uh -huh. y a partir de ahí es cuando tú enciendes un electrodoméstico, enciendes la luz de casa o cualquier uso que hagas de la electricidad, es lo que va a contar al final de la factura. Y luego, eh, por último, tenemos la parte de los… Bueno, dentro de, la, dentro de las facturas también tenemos que tener en cuenta… O sea, dentro del consumo eh, variable tenemos que tener en cuenta la tarifa que tengamos, si es discriminación, si es dis indiscriminación, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y luego, para acabar, tenemos una parte que según el tipo de contrato que tengamos eh, y los puntos eh, dentro de, de lo que hemos hablado de, de si estamos en una tarifa o en otra… ...ahí tendremos unos, mmm, si es un mercado libre o es un mercado regulado... ...podremos tener unos conceptos como podrán ser servicios de eléctricos... ...de emergencias o seguros de mantenimiento... ...que pueden hacer que la factura se incremente. Y luego, para acabar, tendremos la parte de los impuestos... ...que son aquellos eh, pues, dentro de los que están regulados... ...que hay pues, de, eh, puntos eh, de peajes e impuesto de generación, que hace poco, se, bueno, hace un año y medio o dos, se quitó, pero luego volvió, volvió a, a ponerse, porque como no hubo gobierno y era de manera anual, volvió a entrar en vigor. Luego tenemos un IVA de un 21%. Es una de las reivindicaciones que hacemos desde Facua. Tenemos un IVA muy elevado, Que, que lo que hace repercutir en la factura de una manera bastante flagrante. Cuando hay otros productos de primera necesidad que tienen IVA eh, muy uh -huh. bajos y yo creo que la luz no es un bien de lujo. Eh, si es, pues es muy sencilla eh, bajar la factura de la luz y es rebajar el IVA. Eh, ¿Por qué es, esa medida, siendo tan sencilla, es tan difícil de conseguir por parte del Gobierno que haya? Porque el IVA es una gran fuente de ingresos para el Gobierno y, y muchas veces pues, eh, les cuesta mucho tomar este tipo de medidas. Nosotros, desde Facua, es una de las, de las medidas, entre otras. Después, después también... el trabajar con un bono social real, porque nos encontramos también que el bono social, solo por ser familia numerosa, puedes eh, si cumples más eh, condiciones, puedes entrar en él. ¿vale? Entonces, no hay una progresividad de la aplicación del bono social. Y puede ser injusto para algunas familias y muy injusto para otras. Entonces, mmm, si estamos hablando de tener un nivel de ingresos por impuestos eh, más equilibrado, eh, creemos que debe, este tipo de cosas y este tipo de detalles deberían de cuidarse. Y, bien, pues eh, ¿qué otras medidas deberían o vosotros reivindicáis para que eh, la factura no paguemos tanto? Pues para empezar, que sea mucho más claro y mucho más sencillo de entender que haya peajes, hay peajes o impuestos que se pagan que, no, que, no, que ya no tienen ningún sentido. Eh, estamos en un, en un momento en el cual eh, el mercado está cambiando y está girando hacia unas energías renovables, hacia unas energías verdes y creemos que, el, que desde, desde las instituciones públicas tienen que ser los que lancen, digamos, a la punta de lanza a la hora de, de crear ese, ese, ese marco legislativo para que sea mucho más fácil, por ejemplo, el autoconsumo. Ahora, Está, está a punto de entrar en vigor el autoconsumo, la, la autoproducción como, como consumidor y como productor. Habría que diferenciar entre, entre esos dos tipos. Después también… Eh, el, el, el, ¿Entrar en vigor una nueva ley que permite qué? qué? ¿Qué nos permite? Que permite que tú puedas instalarte las placas sin, digamos, la derogación del mal llamado impuesto sol. mhm uh -huh vale después también eh, aún no está propuesta la Comisión Nacional del Mercado de, de la Competencia que es un organismo un organismo independiente y los de, y de, técnicos han propuesto han hecho una propuesta de las nuevas tarifas con nuevas horas valles las horas valle son a, bueno las nuevas discriminaciones horarias con más horas valles las horas valles son, valle son las horas en las que el coste, el coste de la energía es, es menor. Eh, que aún no se ha aprobado por también la falta de gobierno hasta hace unos días y que me imagino que en las próximas semanas veremos, veremos si se lleva a cabo, que también están pensadas para, para intentar apaciguar un poco el precio. Pero al final eh, nos encontramos con un mercado que es oligopolístico y si no se pone algún tipo de remedio a ello, eh, el precio de la luz, cómo está, cómo se calcula, acaba de desembocarnos en que el precio por, de norma, por general, siempre vaya en, en incremento. En los últimos 15 años, desde uh -huh. Papua no se evaluó de un estudio, ha subido un 87% la luz. Este año, eh, anual, interanualmente, es el primero que no, que no ha habido una subida. Pero si analizamos mensualmente, eh, todos los meses nosotros en nuestra web colgamos ese análisis y uno de cada tres, uno de cada cuatro, el precio de la luz siempre, siempre es más alto que el año anterior. ¿Vosotros confiáis en este nuevo gobierno que realmente incorpore medidas que pueda adelgazar el precio? Nosotros eh, intentamos siempre influir, intentamos siempre dar nuestra opinión como usuarios y como, como consumidores. Uh -huh. e intentamos simplemente mirando a otros eh, vecinos o mirando posibles medidas como el bajada del IVA, se pueden hacer cosas, esas son medidas fáciles y que no son muy costosas de hacer. Pero, claro, eh, nosotros eh, tenemos que seguir eh, intentando pues, que este Gobierno, sea del color que sea, eh, trabaje para que un, algo tan esencial como, como tener suministro eléctrico, y más en estas fechas con, con la necesidad de calentar el hogar, no sea motivo de, de pobreza mm -hmm. o no sea... Pues, no sé, imposible hacerlo. Con independencia de las medidas que puedan aplicar cualquier poder legislativo, nos interesa también los consejos que desde Facua ofrecéis en charlas como la que vais a realizar en Elche para precisamente adelgazar la factura de la luz. Esos consejos, eh, has comentado, eh, o hay una pregunta, lo del mercado libre o el mercado regulado. ¿Esto qué significa? Que a la hora de realizar la contratación en cualquier compañía eléctrica tenemos que tener... ¿Muy claro qué estamos contratando? Claro, precisamente es una de las cosas que hay más desconocimiento, que no sabemos que hay una tarifa semirregulada y que hay unas tarifas que son de mercado libre, que se negocian bilateralmente con la compañía, que en la realidad y a, y a la hora de que tú vas a una compañía e intentas eh, negociar, hay unas tarifas, son las que hay, y si tú aceptas, pues es el contrato que tú vas a tener. Eh, nosotros hace una semana aproximadamente publicamos en nuestra web un estudio que se habían realizado sobre un usuario de medio de 4,4 kW de potencia más 376 kWh de consumo y eso nos salía, según las compañías analizadas y la tarifa semi-regulada, una diferencia de casi un, un 65% de, entre la más cara y la más barata, que es la semi-regulada con diferencias entre las de Mercado Libre de 21 euros aproximadamente. O sea, el Solo Mercado, el mercado libre, libre no funciona no, o es más caro. ¿Se el puede Mercado decir? Libre, sí, por, por, no, por, por los últimos, vamos eh, la Comisión Nacional del Mercado de Convertencias, que es el a que todos los análisis que hace anualmente, Nunca ha habido un año que el mercado libre sea más, más barato en uh -huh. su anualidad. Lo que pasa es que sí que es verdad que tú, siendo un usuario que estás pendiente de todas las horas, de, de todas las ofertas y vas cambiando, porque en, la, en, la, en, en el contrato de la luz tú no tienes una permanencia. Puedes tener permanencia sobre un servicio o un concepto de la factura, uh -huh. como puede ser servicios de urgencia o, o mantenimiento, pero sobre el servicio propio de la luz no hay una permanencia se puede estar pendiente de un tipo de contrato donde tú estés todo el rato poniendo una lavadora tantas horas o eh, haciendo un consumo mucho más eh, racional. Uh -huh. eh, al final, el usuario, la dificultad de llevar a cabo eso es bastante elevada y de estar cambiando de una compañía a otra también. Entonces, eh, nosotros lo que vamos a hacer es un mercado mucho más claro, mucho más sencillo, sin tantas... Eh, en, en uh -huh. infismos, ni ni tanto barullo en, en las facturas y al final en un mercado regulado donde hay un precio marcado es es más difícil que se salga de lo que es el de la de la media o de lo que se podría entender como un como un consumo que se pueda permitir una familia. Pues, Pau, Bernat, muchísimas gracias por los consejos. Eh, una última pregunta. el ¿Estar contratado según Mercado Libre o Mercado Semirregulado? ¿Esto te aparece en la factura? Eh, sí, claro. Si estás en Mercado Libre, siempre tendrás un contrato de PVPC, que es precio voluntario del pequeño consumidor. PVPC, ¿no? Sí, Esto indica es Mercado Libre, que es lo más sí, caro. Y vale. y además solo podrás hacerlo con la comercializadora de referencia de la zona. Y en este caso, en la cría valenciana, la única es Iberdrola. Por eso hablamos de un mercado eh, oligopolístico, porque las opciones son muy reducidas. Si la distribuidora ya es una y la, y la comercializadora de referencia es otra, estamos muy limitados a la hora de poder contratar con una compañía o con otra evidentemente las condiciones para ser una distribuidora de referencia son bastante elevadas lo cual dificulta que entren otro tipo otras empresas a competir Pues eh, gracias por los consejos, volvemos a recordar que estarás hoy aquí en Elche a las 7 de la tarde en la sede del Margallo Ecologistas en Axio, precisamente hablando de eh, la factura de la luz y de los consejos para defender los intereses de los consumidores frente a las comercializadoras y distribuidoras de esta energía eléctrica, muchas gracias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 Hoy en día puedes ser hipster, trendy o mainstream, escuchar indie rock o track, alimentarte como veggie o frutariano, trabajar como workaholic o decantaste por el slow life. En definitiva, le puedes poner un nombre a cada cosa, pero lo importante es lo que cada cosa es para ti. No, Audi Q3 es forbar por 295 euros al mes. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elga Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No seáis innovadores. Hay que renunciar a eso.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 40 minutos de la mañana, tenemos casi 12 grados de temperatura y seguimos hablando del colectivo Marrayo Ecologistes en Acción, porque ayer también fueron noticias. ...ya que anunciaron que renuncian al contencioso administrativo... ...contra la contrata de limpieza y recogida de basuras de leche... ...los ecologistas pese a renunciar a la vía judicial... ...dicen que van a continuar con su denuncia pública... ...en esta ocasión de la contrata... ...para hablar precisamente de esa renuncia... ...tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico... ...al portavoz de este colectivo Adolfo Quiles... ...muy buenos días... Buenos días, Adolfo. Bien, parece que no lo tenemos de momento, pero seguro que eh, en cuestión de segundos estará listo. Estamos diciendo que el Mar Gallo ha renunciado a ese contencioso administrativo contra la contrata de basuras, una renuncia que ayer se dio a conocer y que el propio concejal de limpieza, Héctor Díez, el responsable de haber redactado el pliego de condiciones de la contrata de basuras, dijo que la renuncia lo que pone en evidencia es que este contrato de licitación, este proceso de la contrata de, para licitarla, Es legítimo y además está avalado, avalado jurídicamente, ya que la renuncia de los ecologistas así lo demuestran. Adolfo Quiles, ¿estás ya preparado? Hola, buenos días. Pues parece que no. Vamos a la publicidad y enseguida, en cuestión de segundos, retomamos esta entrevista. Teleelch Radio Marca 101.4 La radio de Elche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 sábado a las 4 de la tarde en el pabellón del Toscar, baloncesto en silla de ruedas, Elche Club Baloncesto Mifas de Girona, acude y anima a nuestro equipo o vívelo en diferido por tele Elche el domingo a partir de las 10 y 20 de la mañana y el lunes desde las 7 de la tarde Elche Girona, el espectáculo del baloncesto en silla de ruedas Pues eh, ya hemos vuelto y ya hemos retomado esa conexión telefónica. Adolfo Quiles, muy buenos días. Como decíamos, portavoz del colectivo eh, de Mar Gallo Ecologistes en Acción. ¿Por qué habéis renunciado al contencioso administrativo contra la contrata de limpieza? Bueno, pues eh, la razón fundamental es eh, que hemos valorado la renuncia de, de la única empresa que se había comprometido a seguir adelante con este contencioso, y nos hemos dado cuenta de que realmente es un contencioso eh, administrativo para dilucidar si todas las cuestiones de forma del, del contrato son legales, eh, pero eh, relativas a, a, a temas administrativos. Eh, claro, nos veríamos eh, precisamente continuando con el contencioso eh, en la disyuntiva de tener que estar defendiendo la causa de las pequeñas y medianas empresas y dejando de lado las cuestiones ambientales. Y pensamos que ese no es nuestro cometido como colectivo ecologista. A ver, vosotros teníais una empresa detrás que estaba dispuesta a seguiros en este contencioso. Al haber renunciado a la empresa o al haber, haber dicho que no, ¿vosotros consideráis que se han reducido totalmente las posibilidades de ganar el contencioso? Sí, eh, aquí tenemos que, que, que distinguir. Las cuestiones de forma de las cuestiones de fondo. Este contencioso eh, nosotros nos planteamos el, el interponerlo eh, pues para intentar paralizar de alguna forma la contrata, o sea, como fuera, de, de, de, con cualquier tipo de razón, pero eh, teniendo en cuenta que las razones que se iban a valorar en el mismo eran las de forma, no las de fondo de la contrata. Entonces, claro, al renunciar precisamente la única empresa que era la que mejor podía defender las cuestiones de, de, de forma, al ser una empresa y, y, y poder recurrir en un contencioso administrativo como este, pues la verdad es que nos hemos quedado totalmente desarmados y con muy pocas prioridades, y, y por eso el renunciar. Claro, porque si no se gana un contencioso, eh, podrían haber desaparecido como colectivo, ya que tendrían que hacer eh, frente a los gastos judiciales. Sí, esa es una de las consecuencias. Por supuesto, también todo el, eh, el tema de tener que af afrontar solos eh, este, esta vía judicial, pues la verdad es que no nos hizo eh, replantearnos, y sobre todo el tema de, de las pocas garantías de éxito, siendo un colectivo ecologista que realmente su cometido no es estar eh, defendiendo que, que puedan ser pequeñas y medianas empresas las que puedan optar a un gran contrato, que realmente era el... el lo que se iba a dirimir en este contencioso. Eh, ayer las declaraciones del concejal de, del área, Héctor Díez... ...portavoz también del Grupo Socialista... ...fue la de a, asegurar que el proceso de tramitación de esta contrata... ...la redacción del nuevo pliego de condiciones... ...es totalmente legítimo y avalado Podría jurídicamente. Ser. Sí, o sea, eh, todas las cuestiones de forma... ...es lo que, lo que, lo que podemos estar de acuerdo... Puede que tengan razón que en la forma en cómo lo han hecho sea legal, pero lo que está claro es que el fondo de la cuestión, el cómo se ha redactado esta contrata, lo que dice, el, incumplimiento, el, el no garantizar el cumplimiento de los objetivos eh, de re recuperación y reciclaje establecidos por la legislación vigente, el no haber elaborado un plan de gestión de, de residuos para garantizar que el, que el servicio se preste de una manera realmente sostenible. Todo eso que forma parte del fondo de la cuestión, pues no se valora en un contencioso. Y es eh, por lo que nosotros realmente estamos eh, batallando desde hace mucho tiempo. ¿Y ahora cómo continuarán esa lucha? Porque si renuncian a los juzgados... ¿Cómo van a poder eh, ustedes a presionar al equipo de gobierno para que la adjudicación de esta contrata, que según el concejal se realizará en el primer semestre de este año, pueda salir con mejores garantías, eh, desde el punto de vista de los ecologistas, con un plan de gestión pa por parte de las empresas? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que nos parece lamentable las declaraciones que hemos escuchado del eh, regidor del concejal de limpieza, señor Héctor Víez, ...como triunfalistas diciendo que sí... ...que les hemos dado la razón, etcétera, etcétera... ...nos parece totalmente eh, lamentables ...o sea, eh, si nos retiramos es porque somos conscientes... De, ...de las pocas posibilidades... ...pero eso no significa que, que vayamos a, a dejar eh, eh, estar el, el asunto... ...más que nada, seguimos más cargados de, de razón... ...y vamos a seguir luchando por, eh, para que todo el mundo conozca realmente lo que se está haciendo y cómo se va a dilapidar el dinero público en una contrata totalmente insostenible como esta. Entonces, ¿qué, qué, es, ¿qué vamos a seguir haciendo? Desde luego, lo primero va a ser denunciar que ya estamos en el año 2020 y el Ayuntamiento del Che ya está incumpliendo la legislación vigente en materia de gestión de residuos. Un ayuntamiento como el nuestro tendría que estar eh, en esta fecha ya eh, consiguiendo unos porcentajes de recuperación y reciclaje. Eh, ...por encima del, del 50% y nos encontramos en los niveles más bajos de toda la comunidad valenciana. Esto es algo... Eh, totalmente inaudito y es debido precisamente a una nefasta gestión de, la, de, de nuestros residuos desde hace mucho tiempo lo, que, lo cual venimos denunciando uh -huh. y que se va a perpetuar con esta nueva contrata Pero vosotros sabéis que hay muchos municipios en la Comunidad Valenciana, creo que todos que no cumplen la, la normativa de gente, no se llega al 50% del reciclaje y recuperación Sí, efectivamente, pero ya esos municipios la mayoría de ellos están poniendo las pilas y eh, están comenzando a redactar sus planes de gestión, a lo cual nuestro ayuntamiento se ha negado sistemáticamente. Y no solo eso, eh, nuestro ayuntamiento tenía precisamente la posibilidad de ser un ejemplo de cara eh, pues a, a, a cómo planificar esa gestión para cumplir con lo que nos manda la, la legislación y no han querido hacerlo, han tenido la oportunidad Y han preferido eh, bueno, pues pa pasar totalmente del asunto, pese a que están aleardeando de ser eh, una ciudad sostenible, eh, candidata a la capitalidad verde europea, etcétera. A Nosotros lo que nos importa es el servicio de limpieza y recogida de basuras. En estos momentos está prorrogado. Queremos que cuanto antes se adjudique, vosotros consideráis que la nueva adjudicación con el nuevo pliego de condiciones, con independencia de si se cumple o no la normativa vigente, con independencia de si hay o no plan de gestión de, de los residuos, ¿se va a mejorar este servicio público? Se va a mejorar se va a, eh, a tener eh, mejor maquinaria o maquinaria más nueva, pero no sabemos si esa maquinaria, por ejemplo, va a ser la adecuada para poder conseguir prestar un buen servicio. Pero conseguir prestar un buen servicio no es solamente barrer y que no se vea la basura, es también eh, no seguir ocultando la mierda, la basura, debajo de la sombra, que es lo que nuestro ayuntamiento ha hecho en los últimos 20 años. Llenar nuestro mm, término municipal, sobre todo la zona norte... ...con un, un reguero de vertederos... ...que son precisamente la muestra... ...de lo mal que se está haciendo... Eh, ...esta cuestión en nuestra ciudad. Vertederos, eso significa que... ...como no se llega al reciclaje... ...adecuado o exigido por la normativa europea... ...se está enterrando toda la basura... ...como dices, en la zona norte... ...tanto en la planta de Scremas... ...como en el vertedero de Ferriol. ¿Estás sí, diciendo eso? Eh, exactamente, es lo que estamos padeciendo continuamente apertura de nuevos vertederos colmatación en, eh, en la prácticamente la mitad del tiempo eh, del sí. porque estaban programados estos perdona, vertederos Perdona apertura de nuevos vertederos qué nuevos vertederos claro. sí. se han a abierto en ver, los vertederos cremas por ejemplo eh, la vida útil del mismo ya lo denunciamos hace hace unos meses está prácticamente agotada y eso obliga a una ampliación del mismo ...que en los próximos meses seguramente saldrá a, eh, pues a, la, a la luz pública, a exposición pública... ...bueno, pues eso es una muestra precisamente de esa mala gestión que se está realizando. O sea que van, hay una futura ampliación de la planta, de los vertederos de la planta de reciclaje de los cremats. Sí, de hecho ha salido, es, es curioso, porque esta eh, ampliación que ya te digo que en los próximos meses... ...saldrá a exposición pública, lo primero que ha salido, o que salió hace, hace meses es eh, una encuesta a la que están obligadas una, eh, todas estas optaciones las empresas pues para saber la opinión que se tiene sobre una posible ampliación del vertedero. Esa encuesta pública salió eh, hace unos meses a, eh, pues a, a, a exposición y ahora estamos pendientes de que salga el proyecto en sí. Bien, pues nosotros también estaremos muy pendientes porque la gestión de los residuos nos preocupa y mucho. Gracias, Adolfo Quiles, por explicarnos los motivos de esa renuncia. Gracias a vosotros. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosemary Alonso. Faltan 6 minuten, 5 concretamente, para arriver al Sndreau del Matij. En we gaan nu een paar dingen doen. De eh, histoire, de histoire van ons municipio en, sobretijds, van het moviment Oberer Valencia. Ik weet niet of de commissie Oberer is preparat voor een acte autonòmic a nivel van het País Valencia per part de la executiva de pensionistes de est, deste sindicat. Nosaltres anem a parlar en estos moments en, en, en un membre de la ejecutiva de, de Comissió Comisión sobre de pensionistes Vicent, Ripoll... que es troba així... al nostre estudi de Telealt, Radio Marca. Bon dia, Vicent. Bon dia, salut. De per què, per què aveu preparata aquest acte institucional o aquest acte sindical? Eh, a niveau de la Comuniteit Valenciana. Wat hebben we ons dat te ensenken aan de Comuniteit Valenciana van ons vermoving oberen? Er is veel. Er is veel te mostrar en veel te reivindicar en we zullen in valor. Het land Valencian is heel erg. En we denken dat het heel erg belangrijk dat we met ons van Castelló, van de Vineros tot Oriola. ...i des de Morella a Guardamar... ...perque és que eh, realment sabem poc... ...hi ha hagut una part de la història... ...que a nosaltres ens interessa especialment... ...que és la del moviment obrer... ...i que no és prou coneguda... ...i nosaltres el que fem amb esta visita... ...que ens faran els companys i companyes... ...de tot arreu del país... ...és reivindicar i mostrar, per exemple... ...un detall, el moviment assembleari... Ja, ja, ja. In en er zijn, en en en en en en en en en en en Kijk, 1903, dat sí. is de sindical, a principis del segle XX, per vaga. Va dat is nou és... de we kunnen zeggen dat het de initi van de actiesyndicaal begin van de 20 die vaga die gaat duren tot nog een De vaga van de Ik denk dat het een, ik te zeggen dat het een is, com el social, no. un patrimoni social de la humanitat, Sí, no? pues sí, per què no? És que és la primera vaga es 900, que eh? efectivament és el nostre 1900 molt ben portant, perquè és que ahí és quan la UGT fa la primera acció de solidaritat, tot Espanya se solidaritza amb els espartinyers d'ells, costurers, i s'inicia un moviment eh, reivindicatiu seriós en se strukturen het sindicalisme de klasse. Mm, en ik denk dat het een kwestie te reivindicar. Er zijn alguns documenten die we hebben, maar, sobretot, er veel investigatie. Ik denk dat daar de katedra Pedro Ibarra en de studios van dit poble, Ik er geen en dat zullen gaan. Ja, want deze vijf darrere al een conditie terribles, de condicions laborals que tenien en 1903. Sí, sí, problemes de salut, de salubritat, problemes de po una pobrea enorme. Quan jo ara, escolte, parlar per desgràcia de treballadors pobres, me'n de d'aquells treballadors nostres que iniciaren les seues lluites reivindicatives i que eren pobríssims. En el poble partís de que no som un poble ric per naturalea. La riquesa la creem entre tots, entre tots nosaltres, i és que hem de fora. Sí, però no està molt ben repartida. No, de jorres. Maar Però també feu ho has destacat i és ese moviment asambleari de 60 i 70. Dat sí. moviment assembleari en per el que en diuen molts treballadors que va una, fàbrica, en una fàbrica concreta. Uniroyal. Ja, daar hebben we ook drames familiares. Maar ik comencé daar. Het recorregoed dat ik ga maken, komt daar in Uniroyal. Hetgeen dat de Uniroyal is, weten dat de fabrik is repartieerd, er zijn ook maar daar is het. En daar we dan een reunie, dat is het punt van de troep, en daar we contact met mensen die gaan werken en dat zijn ook een van van ons patrimonium. Per desgracia, sommige van de mensen die een protagonisme hebben, zoals Mara Plaza, Titos, of Carmen Campello, zijn in heel goede condities. We kunnen ze ook nog in plaats geven, omdat ze zeggen een paar parële in dat acte, in dat moment. Het Tankamendum Uniroyal zal producer veel frictie tussen de eh, eh, eh, Commissie Obreras. UGT, de sindicaten, niet stabel, unit amb de patronal, aan de straatschaatsers. Hij of, het gaat worden in een conflict, sociaal, heel belangrijk. Ja, het gaat definitief een, een vooruitgang, een vooruitgang, een vooruitgang, een vooruitgang, de vooruitgang, een vooruitgang, a vooruitgang, een va een vooruitgang, een vooruitgang, een vooruitgang, een een Va uns de, de seguir en efectivamente conflicten tussen verschillende visies van hoe het moet gaan, de niet duidelijk. Er waren intents, zijn, die zullen zeker in de vorm van de cooperatie, maar er zijn heel veel momenten en niet Want de decisie van de cooperativa zal no de van va ser, va ser de, de, de Commissie es va donar la raó precisament als de UGT que mol diem una una solució a mitges que sí. no agradava ni a una part ni a l'altra però sí. podria haver segut la eh, el millor, no? Hm, mm, jo crec que ara a, a tot passat <ríe> és molt fàcil dir, tot... però la ambició i els ganes que teníem de de tirar endavant que tenien aquella gent de tirar endavant i de fer un projecte novelos, en, eh, zijn een cosa aantal te en compte. is niet no va maar daar is daar is het monster van een aspiratie van de arbeiders van de arbeiders van de arbeiders van de patrons de arbeiders van de de arbeiders van de arbeiders van de arbeiders van de arbeiders van de arbeiders van de van no, no, de arbeiders van de ik kom a a de route in Royal, maar ik continue. de mensen die hier een de van Valenciana van die je kunt zien, is de fabriek van de viuut Amazia, waar we elkaar een beetje en Perkentamente een rare fonds, presó, hagi sigut fàbrica de een lange En we willen de conserveren per tot i per tot. En Is dat En dan ook een het explica. Want we zijn hier en ons poboel is hoe het is. Het is het is een partijor, een tallamar in het municipal, maar waar is de, de, de, de, de Rosaleda. En we denken dat het is degene we de gesprekken, de cultuur onze, dat de van de humaniteit. En daar gaan ja we al Palau de Altamira. En acabeu. We eh, gaan een recorregute door de carréma vila die is precieus en die een grote hoeveelheid dingen En aan hem naar de en naar de Plaza Ibás, want op de Plaza Ibás ook de troepen die gaan komen om de te En dat zijn veel voldes, veel mensen die concentreren, En morreuvel, de Alcalde, Carlos. Eh, eh, en waarom organiseerde in januari 2020 dit eh, acte? We hebben het gevoel estem preocupats, com jo crec zoals ik denk veel mensen in dit land, om het te vertebreren, omdat ze we niet waarderen. En we denken dat de mensen van hier, van met deze drie maanden, met de Oriola, met de van de Santa Paula, ik wil in connecties met de mededeling van de a, a, a a no? I, i, i coast, van de Safour en arriveer aan de Morella, waarom niet? En ik hebben een consciëntie dat ik een aanslag heb en dat Morjuwe is een heel land, een heel O siga que estàs parlant de un programa, un projecte que continuarà a la comunitat valenciana i això vol dir que s'inicia a Elche? No, i de feria ara gut experiències. Ah. Per exemple, em he en laatste in té die patrimoni increïble en, en quant a edificis, en Nosaltres no hem conservat moltes coses, però per exemple tenim la fàbrica Ferrandes eh, junt al pont del Bimillenari, que is Solapada, el pont del Bimilenari que és un altre valor i Wollen dan weer een ander woord. Je zegt, als we niet meer zijn, willen we weer we niet meer zijn, zijn, willen we weer een Als we niet meer zijn, willen we weer een ander woord. Als we niet meer zijn, meer Efectivamente. Pues muchísimas gracias eh, por explicar a eh, qué es Proyecto de la Comisión Sobre Desde el País Valencia, Vicente Ripoll, miembro de la Ejecutiva de Pensionistas de Aqués sindicato. Muchas gracias a Teleelch y a Rosmari. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular?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 101.4 La radio de Elche. La glorieta. Con Rosmar y Alonso. Pasan siete minutos de las diez de la mañana y aún no hemos podido cerrar la sección dedicada a la música. Esa selección musical en la que les ofrecemos todos los días en esos quince primeros minutos. Hoy no hemos podido porque teníamos esa conexión vía telefónica con la subdelegada del gobierno, Araceli Poblador, para dar cuenta de los resultados de la reunión del gabinete de crisis que ha tenido lugar a las ocho de la mañana. A las nueve ha terminado y la delegada nos ha comentado que el aeropuerto de Elche tardará unos días en... en recobrar la normalidad. Hoy a las 2 de la tarde en principio está previsto que se abra pero de forma parcial. Y ha comentado también que a las 9 todavía no estaba extinguido el incendio en la cubierta del aeropuerto del Altet porque se trata de una cubierta muy compleja con muchas chapas asfálticas de una combustión muy lenta lo que ha dificultado la extinción de este incendio. En el que hay que también resaltar que todos los protocolos de seguridad han funcionado, no se ha producido ninguna víctima y el desalojo de 2.000 personas, de 2.000 pasajeros ayer del aeropuerto de Elche se llevó también sin ningún incidente. Pues bien, esto. Eh, Se lo comentamos porque en unos minutos, en la ronda de noticias, nuestros compañeros traerán también más información de lo que está ocurriendo en la Zona Cero. Y nosotros, mientras esperamos a esa ronda de noticias, vamos ahora, cuando son las 10 y 8 minutos, a terminar esas secciones musicales. Vamos y vamos por la que dedicamos cada día a la poesía y hemos escogido uno de los poemas más famosos del de poeta Jaime Gil de Vietna, uno de los más importantes del siglo XX. Escucharán a Joan Manuel Serrat cantando el poema No volveré a ser joven. Que la vida iba en serio Uno lo empieza a comprender más tarde Como todos los jóvenes Yo vine a llevarme la vida por delante Dejaar huella quería. Y marcharme entre aplausos. Envejecer. Morir. Eran tan solo. Las dimensiones. Del teatro. Pasado el tiempo, la verdad agradable asoma. Envejecer morir. Envejecer morir. Es el único argumento de la obra. En vegeest Que la vida i serio, che serio. Han escuchado ustedes a Serrat cantando uno de los poemas más célebres del poeta Gil de Vietnam. Y en la sección de la música actual, la última de hoy... ...escuchamos lo último de la Gran Martirio... ...No quiero que me quieras... ...el pasado mes de octubre, junto a Chano Domínguez... ...rindieron homenaje al gran cantante cubano... ...Bola de Nieve con su disco... ...y para no caer en la parodia... ...no copiaron sus canciones... ...ya que fue un artista irrepetible... ...Martirio y Chano Domínguez al piano... ...han interpretado las canciones de este artista cubano... ...a su manera, rindiéndole así... Auténtica pleitesía. No quiero que me quieras, ya lo he querido tanto y tanto he derramado por ti mi amargo llanto, que el corazón que solo para tu amor vivía. Al fin se ha revelado contra tu tiranía No quiero que me quieras, ya lo he querido tanto Y tanto he derramado por ti mi amargo llanto el corazón que solo para tu amor vivía Al fin se ha revelado contra tu tiranía Ni quiero que me odies porque tú no sabes que yo tan solo saber que en su poder pasión ya puedo vivir sola sin tus caricias frías ya puedo vivir sola sola con mi alegría de ver como yo estoy libre mi pobre corazón Laat ik Y en la efemérides musical de hoy vamos a recordar en el día en que nació a otro músico cubano que al igual que Bola de Nieve estará en el Olimpo de los Dioses disfrutando del piano y de la buena música. Hablamos de Ernesto Lecubona. El cubano universal suyas fueron canciones como María de la O o Siboney. Esta última es la que vamos a escuchar a continuación gracias a la orquesta del gran Xavier Cugat.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 ¿Qué? ¿No has llegado a tiempo a las ofertas de fin de año? En Volvo Angara Motor han seleccionado las mejores unidades del nuevo Volvo XC60 y las han matriculado para que te puedas beneficiar de los mejores descuentos de la historia. Escucha, ahora tienes un Volvo XC60 Diesel Business Plus por 31.900 euros y un ahorro de más de 17.000 euros. Modelo 2020 sin kilómetros y con las mejores condiciones de financiación. Empieza la nueva década con el mejor Regalo tu nuevo Volvo en Elche Ancara Motor, Sor José Falcorta 35 y en Alicante Carretera de Ocaña 40. Tele Elche Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Pues con la sintonía de los servicios informativos comenzamos a las diez y veinte de la mañana nuestra ronda de noticias con Isia Martínez. Muy buenos días, pendientes de lo que está ocurriendo en el aeropuerto de Elche. Buenos días, eso es la última hora de lo que está pasando en el aeropuerto de Elche. Lo ha dado la subdelegada de gobierno Araceli Poblador aquí en este mismo programa en la Loreta. Ha dicho que el fuego se originó en la cubierta plana de las oficinas y que el protocolo de seguridad ha funcionado ya que... Que la cubierta, pues, está controlado el, el incendio de allí, pero no extinguido. Es pronto, dice, para valorar las pérdidas, pero serán muy valiosas porque más de 1.200 metros cuadrados se han visto afectados por este incendio. Y más de 50 bomberos, entre efectivos del Parque de Elche, Diputación de Alicante, Consorcio Provincial e incluso el propio aeropuerto, están trabajando allí. Ayer eh, desalojaron a 1.200 personas porque 160 vuelos se han visto cancelados y serán más seguramente al retrasarse la hora de apertura del aeropuerto hasta las 2 de la tarde, como mínimo han dicho. Y no está seguro, ¿eh? Uh -huh. No está seguro porque la subdelegada estaba comentando que todavía siguen reuniéndose ese gabinete de crisis formado por los efectivos de emergencias, por las autoridades de arena aeroportuarias y del gobierno central. Ha dicho que también más de 35.000 pasajeros han visto afectados, por lo tanto valoran abrir el aeropuerto de forma parcial y que tardará días en restablecer la normalidad allí en la terminal. Como decimos, eh, el incendio de esa cubierta está controlado, pero no extinguido y AENA ha recomendado no dirigirse al aeropuerto y contactar con las aerolíneas con las que se tenga el vuelo, porque hasta el momento solo pueden eh, pasar vehículos de emergencia y autorizados, los coches eh, particulares no. Eh, ardió en la parte de la oficina esa cubierta plana. Eh, es una tela asfáltica de la cubierta que... Es de combustión muy lenta. Entonces, ha hecho falta que los bomberos pues, necesiten más tiempo para sofocarlo y, por tanto, se ha ampliado esa sí. hora de apertura. El problema radica y es lo que ha hecho incidencia la subdelegada del gobierno: es que hay muchas capas asfálticas, muchas uh -huh. cubiertas, una detrás de una encima de otra. Y eso es lo que ha complicado terriblemente la extinción, la extinción del incendio. De hecho, aún todavía a las 9 y 10, cuando estábamos entrevistando a la subdelegada, decía que aún no se se había podido extinguir del todo. Eso es un fuego que, recordamos, empezó sobre las dos y media de la tarde... ...cerca de las tres de, de ayer y todavía siguen los bomberos trabajando ahí. Hay que decir que la densa columna de humo alcanzó varios kilómetros... ...pero afortunadamente, a pesar de la espectacularidad de las llamas... ...no hay que lamentar heridos. Eh, eso sí. Sí, porque todo funcionó y se garantizó y continúa garantizada la seguridad allí en el aeropuerto de Elche. Bien, y aparte de esta noticia, ¿en qué andáis ocupadas hoy? Y fiar? Pues, hoy es un día de presentaciones muy largo, ¿eh? Hoy hay varias cosas. Bueno, en primer lugar, quería decir que, como ya saben, el eh, gobierno el nuevo gobierno de Pedro Sánchez anunció esa subida del 0,9% de las pensiones que aquí en Elche va a afectar o a beneficiar a 40.000 perceptores. Eh, bueno, pues eh, aún así los pensionistas siguen en pie de guerra y hoy han convocado a los medios de comunicación para seguir con sus reivindicaciones eh, por esa pensión mínima de 1.080 euros que reclaman residencias públicas, eliminación de la brecha salarial o igualdad en los puestos de trabajo. Hoy hablaremos con, con ellos, con los pensionistas, pero tenemos más noticias. Bueno, aparte de la última hora del incendio que estaremos pendientes, se van a presentar nuevas plataformas únicas, lo harán la Concejal de Movilidad Urbana y también el Concejal de Modernización. Eso el, significa las obras, más obras es. para peatonal las calles del centro, eso supongo es. que darán la lista, el listado de, aparte de Virgen de la Cabeza, hay que añadir a esa lista el Carrefacho, San Miquel, San Vicente, y no sé si hay más, supongo que sí, Seguro que sí. Tenemos... estamos hablando de memoria, <risa> así que eh, hay que esperar a la una para saber ese listado. Eso es. Más presentaciones, la de las hortalizas de invierno, se va a hacer esta mañana a las once y media a ver cómo ha ido esa producción en el Camp y también se va a presentar eh, las fiestas de San Antón, que recordamos mm -hmm. el domingo. Domingo la Romería y ¿Sí? los carteles de Semana Santa y del Domingo de Ramos que se van a llevar a Fitur, que es la semana que viene. ¿A qué Madrid... hora es la rueda de prensa? Porque tenemos ahora... Ten, tengo que llamar a la presidenta de la Asociación de la Romería de San, de San Antón para hablar precisamente de las fiestas. Pues Mariola Galeana, que es eh, la concejal de fiestas, nos va a dar cuenta a los medios de comunicación a las 12 de la mañana. Ah, bueno, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, eso uh -huh. es. Así que esto es un poco las previsiones que tenemos para hoy. Pues muchísimas gracias, Iciar. También me consta que en la página de sucesos ayer tuvisteis también muchas noticias, eh, como por ejemplo la detención de ese individuo eh, que amenazó de muerte a su mujer eso es, eso o a lo, su pareja. Lo llevamos a, a portada. Eh, detenido está, estoy buscando todavía porque tengo aquí en la página web, fue detenido un hombre por amenazar de muerte a su mujer eso es, bueno lo tenemos en la página principal de TLC, es que la víctima llamó a la policía desde el aseo donde se encerró debido a las amenazas de su pareja ya que contaba con una denuncia anterior por hechos similares, los agentes se presentaron en el lugar de los hechos y tras llamar al timbre en repetidas ocasiones pues decidieron tirar la puerta abajo, en el interior de la vivienda encontraron al varón de 42 años eh, sumamente alterado la verdad y agresivo el cual seguía amenazando a la pareja incluso llegó a, amenazarla, a amenazar también perdón, a los policías bueno ya está detenido así que uh -huh. Uh -huh. el detenido ya le constaba además una denuncia anterior interpuesta por su mujer por hechos similares Pues muchas gracias Iciar por rescatar algunas de las noticias de la crónica de ayer. A la una vuelves con Marga García. Eso es a la una volvemos con estas noticias y más a la ronda informativa de aquí de Tele Radio Marca a la una y después como siempre el tiempo punto. Y en Punto es eh, tienen también todas las noticias colgadas y, y iremos actualizándolas a medida de que se produzcan. Y a las 9 y media de la noche, con las imágenes, eh, las ofreceremos eh, en nuestro informativo Telenit en Teleelitech. Eso es, Les esperamos a todos. Gracias, Isier, y ya te dejo, no, no, no estás ocupada hoy, o sea, que la agenda informativa es frenética. Gracias por Gracias. estar aquí en los estudios de Teleelitech Radio Marca. Hay días que no puede y me tiene que grabar la crónica, como sucede con la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Paco, cuéntanos que hay para hoy. Hola, buenos días. Tras la derrota en Gijón la mirada está puesta ya en el Alcorcón, el único rival de segunda división, el único equipo que no ha perdido fuera de casa. Por tanto va a ser un examen para los blanquiverdes que precisamente tienen su talón de Aquiles en su estadio, en el Estadio Martínez Valero. El próximo domingo a las 12 el Elche que jugará ese partido con la baja del lateral derecho Oscar Gil que vio la quinta cartulina amarilla en el Molinón. Tequio será su sustituto. Se espera que Iván Sánchez pueda ser ya de la partida en un partido importante que abre fuego a una semana realmente apasionante porque tres días después los blanquiverdes jugarán los dieciséisavos de final de la Copa del Rey contra el Rey de Copas, contra el Atleti de Bilbao. Las curiosidades y paradojas del destino han dado este emparejamiento en el bombo de Copa. Es el que se quería en el Festa del para conmemorar precisamente los 50 años de la mayor gesta del Che Club de Fútbol, el llegar a la final de la Copa del Rey en el año 69, que se perdió contra el Atleti de Bilbao. Pues bien vuelven a juntarse este partido se disputará el miércoles a las 7 de la tarde partido en el que los abonados no tendrán que pagar ya va incluido este partido en el abono por su parte el técnico blanquiverde ha declarado que va a ser un partido tremendo contra uno de los mejores clubes del fútbol español que tienen ilusión ganas de disfrutar y que la afición se lleve una alegría que se lo merece y decía Pacheta que con sus armas saldrán a ganar que seguro que la gente va a disfrutar de un partidazo. Pero no será solo este partido el partidazo, porque tres días después el Elche jugará en Almería el do <coughs> domingo eh, a las 4 de la tarde, en el Estadio Juegos Mediterráneos contra el segundo clasificado el equipo que entrena Guti por tanto va a ser una semana apasionante con dos partidos en el Martínez Barrero consecutivos contra el Alcorcón en Liga y contra el Atleti Club de Bilbao en Copa del Rey y luego la difícil salida a Almería por cierto que el Elche ha lanzado Una promoción para el público infantil para el Partido Ante el Alcolcón. Los abonados podrán sacar dos entradas infantiles por cinco euros, mientras que el público en general obtendrá una invitación infantil con la compra de una entrada de adulto. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Y cerramos nuestra ronda de noticias con la previsión meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado. Hola, muy buenos días, Vicente. Muy buenos días. El anticiclón de momento sigue garantizando la estabilidad atmosférica y es que a partir del domingo la situación se complica. Durante la madrugada temperaturas no tan bajas como en noches anteriores. En Matola hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 2 grados. En Derramador 3, en Valverde 5. Aquí en la ciudad una mínima que prácticamente no ha bajado de los 11 grados. Y en Santa Pola 8 grados. Por delante una jornada estable anticiclónica con cielos ...prácticamente despejados... ...viento puntualmente flojo de noroeste... ...a partir de mediodía... ...por la tarde el viento flojo de componente sur... ...hoy alcanzaremos temperaturas... ...algo más elevadas que las de ayer... ...en buena parte del territorio... ...rozaremos los 18 grados... ...aquí en la ciudad... ...una máxima que va a rondar los 17 grados... ...mañana viernes... ...ambiente soleado... ...con algún intervalo muy puntual... ...de nubosidad de tipo alto... ...con el viento de poniente flojo... ...durante buena parte del día... ...las temperaturas seguirán subiendo máximas que van a rondar en la ciudad los 19 grados mínimas que durante esta próxima madrugada no bajarán de los 10 grados el sábado alternancia de nubes y claros con tendencia a cielos bastante nubosos durante la segunda mitad del día viento flojo de suroeste el sábado ya notaremos el descenso de las temperaturas máximas en torno a los 15-16 grados mínimas en torno a los 8 grados por la tarde como mucho se podría escapar alguna gota y de cara al domingo con la formación de un embolsamiento de aire frío en altura o gota fría tendremos ya una situación relativamente complicada con inestabilidad atmosférica por la mañana alternancia de nubes y claros se podría escapar alguna gota aunque las precipitaciones de momento con la información que barajamos se podrían registrar por la tarde ojo al viento por la mañana moderado de componente noroeste por la tarde de noreste con rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora. El domingo, temperaturas invernales y es que llega una masa de aire polar máximas en torno a los 11 grados, mínimas de 6 grados. El lunes, cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas, temperaturas invernales en torno a los 9 grados de máxima y viento de nordeste, rachas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. La tarde-noche del domingo al lunes, Tendríamos precipitaciones en forma de nieve en buena parte del interior y norte de la provincia de Alicante. Y esta situación de marcada inestabilidad atmosférica nos va a acompañar por lo menos hasta miércoles o jueves de la semana que viene debido al embolsamiento de aire frío en altura o gota fría. Y ojo a la situación marítima porque entre el domingo y el lunes... Podríamos alcanzar olas de más de 44 metros frente a nuestras costas. ¡Hasta luego! 101.4 TeleErch Radio Marca La Glorieta ...con Rosmar y Alonso... ...pues continuamos ya... ...en nuestro programa La Glorieta... ...en esta recta final... ...y como hemos anunciado... ...tenemos ya preparada la siguiente entrevista... ...y la última del programa La Glorieta de hoy... ...cuando pasan cuatro minutos... ...de las diez y media de la mañana... Vamos a hablar de las fiestas de San Antón. Hoy hay rueda de prensa en el Ayuntamiento para explicar precisamente eh, cuáles son las actividades que se han, programado, se han programado para un fin de semana que vendrá cargado de tradición y popularidad, como siempre nos traen los amigos de San Antón. Con nosotros se encuentra al otro lado del hilo telefónico la presidenta de la Asociación de la Romería de San Antón, Leonor Navarro. Muy buenos días, Leonor. Buenos días. ¿Nos podrías eh, decir que todo está ya preparado para culminar estos, estas fiestas en la edición 2020 de San Antón? Pues sí, prácticamente ya está todo ultimado, esperando que el tiempo no nos incordie demasiado. Pero vamos, nosotros al, buen tiempo, buen, al mal tiempo buena cara, y en eso estamos. Siempre ha sido Intentar así. Intentar terminar lo mejor posible la semana y haciendo pues, todo lo que tenemos programado, que hasta ahora no está fallando absolutamente nada. ¿Qué es San Antón? ¿Qué, es, ¿Qué significa esta fiesta para un barrio como San Antón? Pues indudablemente empezó que no teníamos ni parroquia, luego tuvimos la parroquia y ya los alpagrateros, aparte de que tenían su fiesta como siempre, ellos lo guardaban en sus fábricas y demás, pues ya lo cedieron a la parroquia y desde entonces pues juntamente con todos los entes, porque nunca falta nadie a, a la fiesta de San Antón que se quiera apuntar, pues siempre estamos con las puertas abiertas para celebrarlo con toda la ciudad de Elche. ¿Y qué ofrecéis este año a la ciudad de Elche? Pues ofrecemos siempre de todo un poquito, porque relativamente una vez que... Perdón. Ayer empezamos el triduo a San Antón. Empezamos también con una mascleta de globos que nos hizo la comisión de fiestas de Parque Aromas Ilicitanos y zumba, un taller de zumba. Hoy tenemos dibujo y modelaje por los niños que quieren apuntarse y mañana teatro. Entonces, y dentro de esas tres actividades el triduo. Y el viernes, pues siempre hacemos la, la misa por los difuntos de la parroquia. Y luego ya el sábado el día grande y el domingo, pues esperemos que si el tiempo no lo impide, el día grande máximo. Sí, el sábado, ¿El sábado? El sábado eh, hay una hoguera, ¿no? La hoguera de San Antonio. No, ah, pero antes de la hoguera tenemos muchas cosas. Empezamos en la mañana, que a las diez y media ya hay por allí movimiento. Quiere decirse que hay una, en la parroquia hay una escuela de baile y entonces ellos hacen una exhibición. A las once tenemos la gran chocolatada que nos hace la asociación de vecinos. Luego un mago que también entretiene la mañana, o sea que la mañana prácticamente termina a mediodía con, una, con esas tres actividades para grandes y pequeños. Luego ya a la tarde pues está el trofeo de Petanca, a las seis y media es la procesión solemne de San Antón por los aledaños del barrio y por el barrio, a las ocho tenemos la misa, a las nueve el Castillo de Fuegos Y cuando llegan las doce de la noche, llega la hoguera. O sea que fíjate si tenemos todo el día entretenido. ¿Y esa hoguera, la hoguera de San Antón, por qué se hace? Porque antes los ermitaños no tenían forma de comunicarse. Y entonces se comunicaban a través del fuego. La hoguera, y nos hemos visto en muchas películas los indios con el fuego, pues uh -huh. esto era una forma de saber que estaban bien. De unos a otros, porque antes pues, no había redes sociales. Uh -huh. Y esa hoguera, ¿ustedes la aprovechan para realizar algún ritual, alguna ceremonia no, eh, alrededor de la misma? Simplemente pues, eh, recordar eso, que el santo, porque se celebra en muchísimos sitios y todos los sitios tienen la hoguera de San Antonio, por aquello de conmemorar el, el ermitaño que, que fue el inicio de, de prácticamente toda la, lo que es la historia de la iglesia en comunidades. Pero ustedes tienen eh, en la fiesta... Y, uh -huh. entonces en la fiesta lo que hacemos es recordar eso y cuando ya está apagado y la gente tiene conocimiento de que puede saltar la hoguera, se salta por ritual, vale, por, pues como en San Juan, sí, entonces es ahí una forma de, otra de dominar un poquito el fuego, pero relativamente lo que queremos recordar es eso el que fue uh -huh. el primer, uno de los primeros ermitaños de la historia eh, Esta fiesta, la de San Antonio en Elche tiene peculiaridades que son exclusivas eh, se realiza en un barrio donde está la pequeña y la vieja ermita y es la romería también muy peculiar Ustedes bailan el santo eh, que pues, como sí, pues, ha comentado eh... era, se guardaba en las fábricas de alpargatas sí. a principios uh -huh. del pasado siglo Y también hacen el tradicional porrate, que al igual que otros municipios eh, se servía para vender el excedente de los turrones de la Navidad, digamos. Exacto. Y toda la gente pues, se junta porque prácticamente, si no se sorprende por el tiempo, vienen todos los entes festeros, o sea, todas las comisiones de fiestas tienen su carpa, el ayuntamiento, eh, todos los moros y cristianos y todos... Están en los aledaños de la ermita Acampados desde el viernes Para hacer eso Grande lo que es el porrate Porque es el domingo Pero el sábado pues es un día de compartir O sea que desde el viernes Tienen ustedes ya las carpas van a, Desde mañana van a tener ustedes Las carpas instaladas en los alrededores En el descampado que hay En torno a la vieja ermita de San Antón Sí, los huertos alrededor De la ermita se llena de gente Claro Y la feria, a tope también. Y el, ver, dom... que eso es lo que... ¿Y el domingo, ¿esas carpas eh, invitan a la gente? Eso ya es problema de ellas. De cada yo, uno, ahí, vale. ahí ya no lo sé porque yo, <risa> <risa> con mi trabajo digo bastante o sea, eso ya, cada uno, pues indudablemente, me imagino que, como hay muchas, muchas, uh -huh. pero no lo sé, si ya es para privados, si y uh -huh. eso ya no corre de... Pues lo de que nuestra organización. eso es lo que iba a su competencia, a lo que organizan ustedes el domingo. La romería, ¿cómo está organizada? ¿Hay alguna novedad con respecto a otros años? ¿Cómo se va a celebrar la romería, el traslado, la bendición de pues los animales? La romería siempre a eh, las ocho hace el pasacalle en la banda para despertar, puesto que nos hemos acostado un poco tarde y claro, hay que despertarse bien. Y entonces va también a, la, a las carpas porque alguno, y recoge a toda la gente que por las carpas para venir a San Antón a la iglesia, y desde ahí se sale a las nueve y media. Y, y ya uh -huh. se va hacia la ermita. Cuando llega el santo a la ermita, sobre las diez y media o así, se bendice la coca, se reparte coca hasta que quede, con el vino y la cerveza, que nos la patrocina Campoluz, Campoluz, no, Estrella de Levante. <risa> y luego ya, indudablemente, el santo tiene que volver a la iglesia y vuelve a las doce. O sea que ustedes como, como asociación se invitan al pueblo, a los que vayan eh, por la mañana a la ermita, a, a estar con el santo. Bendicen coca y repila En fila uh -huh. toda la gente y con orden llega hasta donde llegue claro está uh -huh. porque todos somos un límite si no uh -huh. sería mucho lío pero bueno durante el tiempo que quede uh -huh. se está repartiendo que y... quieren pasar dos veces que pase no pasa nada no uh -huh. se le dice a nadie usted ya ha cogido uno no no y... el que se ponga coge uh -huh. y después eh, de ese almuerzo vuelven ustedes a la parroquia al barrio exactamente uh -huh. llegamos a la parroquia dando una vuelta por las calles del barrio y ya se pone en la puerta el santo y sobre la una y cuarto, por ahí, una, una y cuarto, empieza la bendición de animales. Todos los años hay cola y cada no vez más. <risa> todo el mundo quiere bendecir a sus mascotas porque realmente son parte de casa y queremos lo mejor para ellos. Y bendecir una mascota es desa desearle el bien. ¿Hay rifa? Hay rifa de cerdo. Una vez que ha terminado ya todo el todo el, lo que es la bendición de animales y demás, entonces se prepara la rifa sobre las dos de la tarde y se hace la rifa de la hucha del cerdo. Y, por la y tarde... este año, uh -huh. como novedad, tenemos que sobre la una y media, dos menos veinte, la unión de Carreteras del Campsdale va a hacer una exhibición de eh, caballos, vamos. Un, un esto ecuestre una exhibición ecuestre un, un espectáculo ecuestre eh, eh, yo me pregunto al lado de la de la asfeme de la asociación eso es lo que le iba a preguntar siguen teniendo espacios para poder sí. crecer? sí todavía queda alguno Y si no es más grande, pues es un poquito más pequeño, nos vamos aprovechando todavía del espacio que tenemos todavía alrededor. El futuro del tenemos barrio todavía. Claro, y el futuro del barrio de San Antón precisamente es ganar espacios verdes por la regeneración que se está produciendo en el barrio. Pero, claro, en los espacios verdes no se puede hacer fuego ni pasar caballos. No. Estamos todavía pues, en los descampados, en las zonas que tenemos, en el contorno que, gracias a Dios, todavía queda alguna. Nos vamos adaptando a las circunstancias que es lo que tenemos. ¿Pueden ustedes participar en la redacción de ese proyecto de regeneración del barrio y, y pedir precisamente un espacio público que permita el porrate de San Antón? Tendremos que intentarlo al menos, o al menos poder, poder decir eso de que ese pedazo queda como, como pedazo de, no sé, de, de, de unión para que se pueda celebrar la fiesta. Tendremos que intentarlo. ¿Y quedan vecinos dispuestos a participar? Porque supongo que esta fiesta, si se ha mantenido, y es una de las más antiguas de las que se celebran en el Che, si se ha mantenido, ha sido gracias a este barrio. Hombre, sí, claro, gracias a eso, pues sí... Somos pocos, pero tratamos de que nos ayude la gente, que gracias a Dios también la gente es bastante solidaria para ayudar y colaborar y verdaderamente hasta ahora vamos saliendo con problemas, pero salimos. ¿Y, y se cubren las necesidades de ustedes por parte de la administración pública, pero también hay colectivos que se vuelcan? ¿Los entes festeros se vuelcan? Bueno, los entes festeros participan en la romería relativamente con su presencia llenamos una buena romería, porque es una buena, es una buena forma de, de engalanar la romería, de que no falte gente y de que vaya pues, mucha gente, verdaderamente se vuelcan, porque si están acampados es para eso, para hacer más grande la romería. Estamos... Y verdaderamente está la gente muy unida en la mañana para la romería. Sí. Este santo tiene mucha, está muy arraigado en este barrio, porque el culto se hace en la parroquia, tiene mucha, mucha sí. devoción, supongo. Mucha. Que ustedes lo llevan en el corazón y por eso, por eso tendrá más fiesta durante los de próximos dolor, años. Eh, Leonor, eh, pero estamos hablando de todas las actividades que han programado esta semana ya hasta el domingo, pero estas fiestas ya comenzaron el sábado con la lectura del pregón este año. ¿A quién han escogido ustedes para pregonar sus fiestas? El fin de semana lo empezamos, bueno, lo empezamos el viernes, porque uh -huh. resulta que como tenemos las lo que es la residencia senior, uh -huh. entonces llevamos allí al santo y hacemos una Eucaristía ahí con los abuelitos, que les viene muy bien. Entonces, eso fue el viernes a las, siete, a las cinco y media. Y ya el sábado, indudablemente, con el pregón arrancan verdaderamente las fiestas. Este año fue la cofradía en nombre, o sea, la cofradía uh -huh. de, de la sangre de Cristo y María Santísima de la Salud. Y en, en su nombre, Ramón López Padilla, que es el presidente, el que nos dio el pregón. Es... Y claro, claro Pero esta cofradía la han escogido ustedes porque es del barrio. Hombre, no? claro, ah, la vale. tenemos allí. Bueno, cogemos siempre una persona que pueda representarnos. Han terminado uh -huh. con sus 25 años por la Virgen de la Salud. Y este año, que ya estaban un poquito más sosegados, pensamos en ellos y aceptaron la invitación. Y por eso ha sido. Pero bueno, siempre viene alguien que pueda... Tener punto de unión con San Antón, siempre que viene, la verdad es que cualquiera que ha hecho el pregón nos ha parecido estupendo. pues hemos luego nombramos a los portaestandartes y a las abanderadas, que fueron Manuel Basilio Belmonte y las abanderadas Doña Paqui Lorenzo y Doña Josefa Sánchez. Y el domingo tuvimos las paellas. Entonces es una tómbola que hacemos también allí en un descampado porque es un día que merece la pena también estar con la gente que sale al campo, que quiere remo recordar que siempre se salía en las fiestas y así lo hacemos. Bueno, pues si el tiempo lo permite, tendremos un fin de semana muy divertido en el barrio de San Antón. Así que en este último minuto se lo dejo para que anime e invite al pueblo del Che a acudir precisamente a esas actividades que ustedes han programado. Pues yo, indudablemente, lo único que digo es que si hace frío, se abriga uno, si hace lluvia, pues... También se puede acercar porque el autobús los deja prácticamente en la esquina. Entonces, indudablemente es una fiesta que merece la pena pasearse un ratito. <coughs> Perdón que la voz ya me va cascando. Y verdaderamente hacemos todos fiesta porque... Todos sentimos un poquito que San Antonio es nuestro santo. Y no hay que olvidar, no sé, no lo ha citado usted, pero la feria de atracciones se instala, ¿no? Sí, sí la he citado. He dicho ah, que se vale. empieza también el viernes. Ah, con la desde serie. el viernes está la fiesta en marcha, está la feria y todo en marcha desde pues, el viernes. Pues ya lo tienen ustedes preparado. Mañana día de San Antonio. Comienzan, por tanto, los últimos actos programados. Exactamente. Muchas gracias, Leonor Navarro, por a usted. habernos explicado lo que hay, esa oferta para el ocio de los ilicitanos y esa oferta también festera. Gracias. Muchas gracias. 101.4 Radio Marca.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 Revieja. Tele Elche Radio Marca 101.4 La radio de Elche La gloria con Rosmar y Alonso. Faltan 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana y nosotros continuamos con la efemérides musical porque un 16 de enero falleció Augusto Algueró, otro gran compositor. Fue el autor de los grandes clásicos de la música ligera en este país. Escribió numerosas canciones de éxito para Marisol, Serrat, Conchita Balasco o Nino Bravo. Así que hoy recordamos, escuchando al gran Nino Bravo, su canción Te quiero, te quiero. por te estoy queriendo no me pidas la razón pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón al llegar la madrugada mi canción desesperada te dará la explicación te quiero Te seréis siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese claro el. Se eres siempre fiel pues para mí quiero en flor Seguimos con las canciones del recuerdo porque hoy cumple años la cantante Betty Misiego, quien representó a España en Eurovisión de 1979, cantando su canción, que arrasó, pero no pudo ganar. Iba en primer lugar y España fue la última en votar, dando los 10 puntos a Israel y, por tanto, arrebatando la victoria al propio país, dejando a Betty Misiego en segundo lugar. Pero aunque no ganase el festival, a aquello le sirvió. Por supuesto que para despegar en su carrera musical. Yo sentí Los niños que cantaran, een ojo en een dikke. Ema, No te quieres inclubi tu voz cansada, ya verás qué fácil es cantar. Si tienes bien alegre el corazón, <wyglądaTiffany> si todo el mundo quisiera hiciera una canción, te hable de pan. Que ik hebde van jou, zou het simpel zijn om ons weer te kunnen ontmoeten, om te leven met verbeelding. Ik wil dat je altijd bij Ya disfruta su condición, ante su casa, sola mi canción, comprenderá que no hay dolor la dicha de vivir que Pues con la canción de Betty, mi siervo, también les decimos a ustedes adiós, que pasen un buen día. Y antes de despedirnos, antes de que llegue Rosa Lucas, les dejamos con otra cantante, Dolores O'Riordan, ya que falleció en enero. La cantante de Cam Cranberries, que consiguió feminizar la enojada y masculina década del grunge, ese rock alternativo entre el punk y rock duro. Volvemos mañana.